¿Qué tal querida gente de FM Tincunacu? Antes que nada, felicitaciones por estos 25 años con el compromiso de la comunicación radial. Mi nombre es Claudio Sosa y quiero invitarlos para este próximo viernes 27 a la Tucumanita Pilar. Ahí vamos a estar cantando, un poco presentando mi último disco Ramitos y también el repertorio Peñeros. Es este viernes 27 en la Tucu Pilar a partir de las 21-30 horas. Muchas gracias, los espero.